minutos y le damos la bienvenida al aire a Ivana Barneix, ella es coordinadora del programa académico institucional de derechos humanos de la Universidad Nacional de La Pampa. Ivana Pablo te saluda acá, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Bien, bien, todo bien. Bueno, Ivana, eh, han continuado con la entrega de legajos reparados a la comunidad académica, eh, en este caso a, a la Facultad de General Pico, a ver, contanos eh, cómo fue la actividad esa. Bueno, esto es eh, parte de la actividad que empezó en diciembre del 2023. Eh, en esa oportunidad se habían identificado a personas que integraban la comunidad académica de la universidad y que habían sido víctimas de la dictadura, ya sea eh, por las detenciones o por haber sido despedidos o por haber sido obligados a renunciar o haber sido obligados a, a no volver a estudiar en la universidad. Entonces, hizo un listado de aproximadamente 63 personas eh, en, a las que se les reparó el legajo. La reparación consiste en la colocación de la resolución del Consejo Superior, que da cuenta de los verdaderos motivos por los que esa persona fue alejada de la universidad, y ese legajo queda guardado así, reparado en, en la universidad. pero, lo que se hizo en diciembre fue contactar a todas las personas posibles o a sus familiares y entregar copias de sus legajos. No pudimos contactar a todas, de algunas son personas que debieron exiliarse, por ejemplo, en 1975 y luego no volvieron a formar parte de la universidad, por lo, cual, por lo tanto no hay registros o, o datos de contacto, además de que pasó mucho tiempo ¿no? y, mm. y los datos se, se fueron perdiendo. Así que eh, contactamos a un gran número de personas en diciembre y ahora a raíz del acto de diciembre que, que tomó se tomó conocimiento y otra gente se acercó, pudimos contactar a cuatro personas más. Así que aprovechamos el, el marco de la vigilia, que es una actividad que organiza hace algunos años la, la Universidad Nacional de La Pampa en la sedes General Pico. Así que entregamos eh, otros legajos a... A docentes que integraban eh, la Facultad de Ciencias Veterinarias y la Facultad de Humanas, que son las facultades que tienen sede en, en General Pico. Claro. y eh, Ivana, de esas 63 personas que pudieron identificar, eh, ¿qué, ¿la mayoría son docentes o hay varios estudiantes? Sí, hay varios estudiantes, pero uh -huh, la mayoría son docentes. Ah, bien. ¿Y personal no docente también? Sí, también hay personal no docente. Sí, está conformado por por estudiantes, docentes, no docentes y algunas autoridades que... Bueno, que se desempeñaban en rectorado, en la secretaría académica, en decanatos. Y la actividad, el acto ahí de, de entrega, eh, ¿hay emoción, me imagino, de, de las personas? Eh, quieren, ¿Quieren ser eh, bueno recibir este, este legajo limpio, vendría a ser? Sí, sí, es, eh, es muy emotivo. Nosotros siempre, desde la universidad... Entendemos que que la universidad que que los des, los despidió era una universidad que intervenía militarmente las uh -huh. resoluciones así lo constan en esos años y luego cuando se recuperó la democracia hubo un intento de de reparación también y se reincorporó a la mayoría de las personas sin embargo en sus legajos seguía constando que el, el motivo de esa interrupción había sido por la ley de prescindibilidad o que habían abandonado sus estudios, entonces eh, lo que se intenta hacer ahora, sabemos que es tardío, que, que han pasado muchos años y han pasado muchas cosas en el medio, sin embargo es una de las políticas de memoria que, que se compromete a llevar adelante la universidad, entonces sabemos que esto para las personas es un intento de reparación simbólica, su dignidad, pero también sabemos que genera... Eh, muchos sentimientos, ¿no?, tener que rememorar esa situación, se, se recuerdan situaciones muy dolorosas y por eso siempre lo intentamos hacer con, con suma prudencia y con, con respeto y con buena fe, sobre todo. Y por eso cuando contactamos a las personas, la verdad es que siempre tenemos un buen recibimiento de, esta, de este tipo de actividades, eh, la verdad que, que quedan muy contentos y, y agradecidos con la universidad de que de que ahora se están realizando justamente en este contexto este tipo de actividades de, de memoria que que hacen no un poco al, a la memoria completa que es esto poco lo que se viene se viene sosteniendo ahora es dejar sentados que los verdaderos motivos por los que esa persona fue despedida no es porque era peligroso para la institución para la que trabajaba sino que fue víctima de una dictadura que que lo expulsó de un centro de enseñanza crítica justamente por por defender una, un tipo de educación eh, inclusiva, crítica, de, de calidad, entonces eh, eso es dar, eh, dejar, asentado los verdaderos motivos a través de esta reparación simbólica. Claro. Eh, Ivana, eh, bueno vos estás muy involucrada con el tema de derechos humanos y lo que pasó en la dictadura. Eh, ¿Cómo viviste este 24 de marzo? Eh, ¿Para vos fue uno más o debido al contexto nacional con el gobierno de Javier Milei no fue un 24 de marzo más? No, me parece que, que no fue uno más eh, justamente por por el contexto por por el temor de lo que lo que está pasando y lo que puede llegar a pasar que, que está ahí latente pero también eh, más allá de los de los discursos negacionistas o los comentarios de, de las personas que se dedican a, a insultar por internet eh, la verdad que la plaza nos devuelve una imagen que hace que esas personas justamente son eso un grupo de gente que, que difunde discursos de odios por internet y la calle hizo otra cosa la verdad que me pareció que en esta en esta este 24 de marzo hubo gente que, que nunca había marchado que sintió la necesidad de, de ir a la plaza y eso es sumamente alentador y mm. la verdad que el movimiento pampeano por los derechos humanos que siempre organiza, Eh, la movilización organizó el festival de jóvenes por jóvenes se hace cargo de, de la logística para que las las organizaciones puedan leer el documento consensuado creo que que hay todo un, una exposición para para tener unidad no de este lado que, que es bastante esperanzador me pareció que, que concurrió mucha más gente que, que en años anteriores y Y eso es un, un poco una esperanza. Ah, bien. Eh, a la última que te hago. Eh, uno podría calificar el gobierno de Macri como negacionista. Eh, este de mi ley ha ido un poco más, eh, casi que ha reivindicado la dictadura, sobre todo en ese video eh, que eh, lanzó el Estado Nacional encima. Este, ¿Pensás un poco así? Eh, sí, ya hay un, un traspaso entre negacionismo hacia el apologismo no hasta reivindicar discursos eh, represores discursos que, que reivindican el accionar de las fuerzas armadas y es un poco lo que lo que se viene señalando no hay un peligro latente que es eh, cuando estos discursos ya no son solamente pronunciados por las personas en redes sociales, es una opinión personal o a veces es difundido por medios de comunicación, sino que es mucho más peligroso cuando este discurso que es contrario a los derechos humanos es difundido por el Estado, porque el Estado es el obligado a garantizar derechos humanos de toda la población. Por lo tanto, esto, no solo que, que puede generar eh, nuevos niveles de responsabilidad internacional, no hay comunicados de... Eh, la Comisión Interamericana de la ONU advirtiendo sobre los peligros de los posibles indultos, llamando a los estados a tener prudencia por por generar nuevas violaciones de derechos humanos, eh, digamos, hay toda una tensión que que sí que se manifiesta en este tipo de conductas que que con estos videos, ¿no? igual que lo que pasó el el 8M, son provocaciones infantiles que Eh, intentan eh, justamente eso no provocar hacernos caer en, en una en una tensión o en un enojo que, que me parece que la calle nos está devolviendo otra cosa de este lado y como un sentido de unidad de, de las organizaciones de derechos humanos y creo que ese también es el mensaje que tenemos que replicar de que de que bueno estamos generamos un consenso social con, con el de nunca camal y me parece que eso en la calle el domingo se vio así que eso me parece que es lo que lo que más tenemos que replicar y, y dejar al resto hablando solo en Internet. Ivana, eh, no sé si quedó algo, sino muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, un abrazo. Que tenga buen día. Eh, Ivana Barneix, eh, coordinadora del Programa Académico Institucional de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Pampa, charlaba unos minutos acá en Radio Kermés. Kermés la banca. ¿Bancás a Kermés? 2024. Hay Kermés para rato años que no